Estaba ahí, los edificios estáticos anulaban su existencia, los hombres, las mujeres preferían no verla, un fantasma diapulando en el juzgado, el insoportable peso de sus cadenas cabía en una carpetita, abrazando la carpetita, odiando esa carpetita, llorando esa carpetita, golpeando puertas, abriendo una boca que no sabía las palabras. Por donde sus pasos andaban, solo se oía el silencio infame. Sus labios temblaban, su cuerpo rogaba, sus ojos gritaban, pero el silencio aplastaba. Los dueños del silencio, los encargados de poner los papeles en la carpetita, guardaban receloso las llaves de sus cadenas. La oscuridad envolvía ese cuerpo ya sin fuerza. Los ojos se perdían en la niebla del cansancio. Quizá la empujó el destino, la niebla o el silencio. Lo cierto es que nunca supo cómo se chocó con otras manos abrazadas a un folio amarillento con un montón de papeles firmados. Y descubrió en esa mirada un espejo. Atragantadas en el camino, atoraban de frustración se encontraron dos y descubrieron que eran tres cinco, 50, 500. nunca más estuvieron solas, fueron un solo abrazo, una sola lágrima, un solo puño haciendo temblar las paredes del juzgado.